Bé, bona vesprada Anem a començar amb una miqueta de retras, com heu vist, per problemes tècnics habituals, no solament en aquesta casa, eh, també. Bé, el, el, te el tema d'avui en realitat no coincideix en un moment en què s'ha posat d'actualitat, però si mireu en realitat enrere fa tres o quatre o 5 anys, eh, el tema de la factura... Eh, està produint notícies constantment. Per tant, tampoc que sigui eh, casualitat que ho haguem acertat i precisament en aquests moments siga un tema... Eh, no? Ara ells parlarà amb el micròfon, jo, jo acabo enseguida. No, no, és el micròfon. El micro. El micro, ah. Va. Bé, eh, ràpidament perquè que que parlo, Paco, Paco eh Castejón es especialista en temas de energía, eh tanto en el su trabajo profesional como en la su acción cívica, ¿eh? Hm mm, profesionalmente es, bueno, es doctor en físicas, trabaja en el CIMAT. CIMAT es el Abrevi se ve las siglas Centre d'Investigacions Energètiques mediambientals i tecnològiques eh? és un organisme de l'Estat que sereu si sou més majors us recordareu de la Junta d'Energia Nuclear bé, el que la L1 d'allò, diguem el canvi de, de, de xip no? de, del, dels temes de, de tecnologia i energia i com dic, que ell es dedica professionalment a això. Està treballant, per exemple, en França i en Ucrània, eh, com a físic, i bueno, forma part d'algunes investigacions a nivell europeu, comissions en aquest sentit. El CIEMA depèn actualment del Ministeri d'Economia, però el govern anterior depenia del Ministeri de, del Ministeri de Ciència i Investigació. Eh. Però ell eh, és la faceta, faceta provisional, però la faceta civil, diguéssim el és la que eh, també s'ha de ressaltar en el seu cas perquè ell és eh, membre de la Comissió d'Energia d'Ecologistes en Acció, és el portant veu en temes de, de, de, relatius a, a la qüestió nuclear, eh, forma part de la plataforma per un nou model energètic, és un de, precisament el portant veu cuestión que ya so directamente supos, en suposen lo que ens parlar aquí y ha publicado, eh, no sé 100 o pues, centenas de articles ya sobre estas cuestiones. Es una persona coneguda en, en, en estos en este campo y, y es més me trobe que lo millores que parle ell de que es lo que pos pues, interesa, ¿eh? No pues, sé. páginas, eh? y, vale. Vale. Bueno, voy a hablar de a la deputada demográfica y el retorno de la luz es algo que nos afecta a los ciudadanos el tema es muy complejo yo eh, voy a explicación lo más rápida posible sobre todo en la comunicación de cómo se construye su de la Unión de España pero si no se entiende por favor, paradme y atentad porque yo creo que es muy importante, muy importante que a mí no se sucediera en la charla el hecho de que sea compleja, porque, por ejemplo, desde en nuestro país, es un, una señal de utilidad. Esto ha hecho, de, de, de, de la de hecho desde el año 98, desde el que realizó ese proyecto hasta hoy. Había cinco grandes compañías que han estado y siguen estando formando sus amigas con un poder expresional, fuera de control de los ciudadanos. Pues, Primero... Me dedico, me dedico el problema desde mi vista ambiental. Hablar de, hablar de energía y el medio ambiente es la misma cosa de los ámbitos internacionales. ¿eh? La energía para pruebas, pruebas aspectos, ¿no? aspectos políticos, de consumo, etc. Pero también el medio ambiente. Entonces, con esta propositiva lo que único que tengo es convenceros de que a lo Pero bueno, por decirlo con una de las novedades, no se pierde nada, ¿no? Quiero convencer de la necesidad de cambio en el modelo energético. ¿eh? Por aquello que, por esto, pues eh, se nos la reforma del modelo de energético a la que que Tenemos dos problemas, ¿no? En el mundo. Esto es a nivel mundial, que dice, estos porcentajes que vamos a ver aquí son parecidos a los porcentajes en España, y ya son pues uno de los problemas es eh, ¿cuáles son las fuentes de las que sacamos de la región y consumimos? y aquí las tenéis ¿eh? el petróleo, el 36,9% el carbón, el 37,6% la biomasa, el 10% fijaos, la biomasa en el norte somos sofisticados ¿no? nos habéis disfrutado de pene, de petuguetas de biocombustibles, pero del sur no ¿eh? en, ella, en, la quemada, en, la en el sur es media, mal quemada media quemada de forma muy ineficiente de hecho esta cifra de 20% pues en unos autores cambia hasta 15-16% es muy difícil saber <coughs> que la masa se consume fijaos la irónica, está aquí la energía en el 25,9% solo la energía privaria no se puede tener que tenerlo a 6% tanto la energía privada, no la energía privada ¿no? sí, bien, ¿eh? porque hay muchas intereses en torno a la energía en privada pues, como veis hay 20% pues fijaos, este 27 más 23 más 20 Esos son los pues, llamados como interfósiles, y ya quema, ya lugar, ya sin de hecho yo tengo que tener un formato del IPCC al cambio ¿eh? Porque, con esto tengo que ser verdad que hay muchos quemafinistas, y yo tengo un formato IPCC se ha complicado un poquito, pues ya no deja lugar a dudas sobre el eje antropagénico del cambio y sobre el hecho del de cambio que ya han empezado. Bueno, esta es una parte del problema, no queremos nuclear, no queremos anunciar más en combustibles fósiles del Fondo Realista de la FOMS y el Instituto Prefeitura de Nos ponés el, el, el, el 85% de la energía que consumimos. La segunda parte del problema es fijarnos en quién consume esa energía, sobre todo. Un habitante medio de Estados Unidos consume el 25F, el público habitante medio de la India y aproximadamente 10-15 veces esto cabía con, con la ingresa, que era de China. Entonces, si los, los chinos y los indios se si les hicieron a conseguir al mismo con los números estadounidenses, el problema ambiental se multiplicaría pues, eh, aproximadamente como 10. En ¿eh? números salía eso. Pues estas son las dos del problema. ¿eh? Por un lado, ¿no? tenemos un modelo energético basado en combustibles sucias, fuentes sucias, Y por otro lado, tenemos una muy exigual distinción del consumo por vida, incluso por países, ¿no? Aquí tenéis, claro, Estados Unidos es el 22%, pero tiene 400 millones ¿no? China es el 16% y tiene 1.300 No, ¿verdad? Luego, la segunda parte. Bueno, pues esto es lo que queremos cambiar. Siguiente. Para cambiar esto, ¿eh? necesitamos instrumentos. ¿No? Eh, aquí os he puesto, paso muy de prisa, una serie de impactos del modelo energético. El más importante, ya habéis dicho, es el cambio climático. Eh, aquí se ve, pues eso, lo que tienen de temperaturas desde el año 1850 hasta el 2010. ¿eh? Eso es, es el cero. Entonces ya veis que desde 1980 en adelante, pues cada vez eh, tenemos eh, más temperaturas. ¿eh? Ya hay un montón de indicios, ¿no? Eh, pues, eh, los últimos años o no siguen exactamente desde que se mide, la cantidad de de visitas y eh, el barrio de, de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. la cantidad climáticamente, problema, las la contaminación del aire en las ciudades, la contaminación de, de las aguas y mareas negras, estas medidas son parecidas a los objetos vinculares ocurren confrontadamente. Cada mucho tiempo de parar que hay una… Nos acordamos, ¿no? ¿no? Si no, el desastre de prestigio, ¿no? Y la generación de los estudios de activos, los estudiantes populares, y estamos hablando de de la pretensión, que tenemos que vivir con ellas, ¿no? Realmente, la energía es necesaria. O sea, no creo que a nadie se le ocurra una conversía, ¿no? Pero, a mí, desde luego, no pensar que podemos vivir esta energía. ¿no? Lo que pasa es que sí si hay que hacer un análisis para ver cuánta de verdad necesitamos. Bueno, esto es la energía que, que nos queda, ¿no? Esto está muy, muy en discusión, pero bueno, primero que lo las cifras, un producto de la vida, Petróleo, pues para unas décadas, 40 años aproximadamente. Gas, un poquito más, 60 años. Carbono, unos 300 años. Un año, 40, 100, 750 años de dinero de precio. Año. 40 años, como decía ya, la cual precio de año, ¿eh? ...porque el grano pues, es no renovable... ¿Esto es significa? Bueno, porque... ...el modelo energético que tenemos, además de... ...sucio e injusto, resulta o que es caldo... ...o sea, que tiene fecha de calentidad... ...yo siempre digo lo mismo... ...tenemos cambiar el modelo energético sí o sí... ...lo tenemos que con las buenas... decir ...con tiempo, realmente... ...en aceptar fuentes de la ...o con las malas, con crisis sociales... Eh, ...pobreza, dolor, etcétera aquellas fuentes no renovables que son una redactores de fisión ¿eh? las experiencias que ha habido en este tipo de redactores han nefastas, no es algo que parezca muy apetecible el último fue el superfíritu francés que nos cerró el rey de 10, porque fue una ruina con, con módulos ambientales ¿eh? que había sido de utilizarse pero fue económica y la fusión ¿eh? en un lugar en el que he trabajado, en el que pero que los familiares optimistas dicen que al periodo 40 no va a ¿no? Pero estas fuentes, que quizás en el futuro han ganado, no es un tema. Esta es la se ha ido hablando de todos. Algo muy importante, eh, hay un parácter que se llama intensidad, intensidad energética, que es básicamente el consumo de energía dividido por el de 20. Entonces pues aquí tenéis la reducción intensidad energética en España. Esto, no vamos a poder en unos años, pero bueno, más o menos la liberalización de los estadísticos se produjo por aquí. La liberalización sistemática que pues se produjo en el 98 no solo es que se liberalice, sino que además en aquel momento el gobierno de José María del Mar, por cierto, el ministro es un cargo de ese fue un líder del el mercado de los universos. Bueno, pues, eh, justo en aquel momento, el, el, el mercado ético estaba generalizado, pero los precios se fijaban por decreto. ¿Eh? Entonces teníamos este contrasintio, que ahí un poco, de alguna manera, en el momento de, manera, de ¿eh? ¿Eso que significa? Pues que el gobierno decía la tarifa de tal año va a aumentar tanto. Y el precio lo pues, fijaba, se pues, ese mercado liberalizando. Esto, lleva, pues, ¿a qué llevamos? Porque, lo que el murió no tiene por qué ser lo que, finalmente, cuesta la electricidad en ese año. Y ahí es donde empieza una maldición que hoy sufrimos, que ¿no? que se llama la ¿Sí? Luego hablaré un poquito esto, pero ahí es donde empieza. ¿Qué hace ahora en aquella época? Bueno, pues congelan sucesos de electricidad. Cuando la inflación en España pues, estaba a los años entre el, el está congelada. La distribución de la está bajando comparativamente eso. Y el crecimiento económico de la realidad es pues, del 4 el ¿eh? Todo va a ser una construcción de industrias similares a la Resultado, la intensidad energética que dice como deficiente su sistema económico, es decir, cuánta energía consumes para producir pues, si lo mismo, pues ya veréis. ¿Veis? ¿eh? Seguramente, es lo que hay. Y, por cierto, fue un ejemplo que también me ha gastado en ambientales. ¿eh? El cumplimiento de cripto, y cienfuegos. A la hora de elegir fuentes de energía, hay que fijarse eso, en impactos ambientales. En este día, es un par de cositas pues muy rápidas. ¿no? Fijaos, he elegido a los 7 años, la cantidad de hidrógeno que contribuye en la cantidad desde el, de el hidrógeno que contribuye en los días y días. Um, el ranking es muy parecido eso es el carbón después hay formas un poquito más limpias de tomar carbón, un poquito más el fuego te vas a lo mejor te vas a llevar el ciclo fijaos, para el pacante de energía producida te vas a llevar el más o la tercera parte que el carbón ¿Bien? por eso siempre que hablamos de transiciones pues lo que nos tenemos es el carbón ¿Bien? y por eso Cuando se gasta tanto dinero, no se está gastando hoy, y en la vida largando, en algún sentido, pues, bueno, se nos a un sentido, si todos los preguntan, yo sería mucho por los libros, mucho también en dinero, ¿no? pero bueno, eh, yo creo que sería mucho mejor empleado en reconvertir esas zonas, en ¿eh? otras actividades que, que marcan el mundo. Y lo mismo, fijaos pues con las emisiones de dióxido micrófono que al final tiene que ver Es lo que es el punto de consumo Bueno, ¿cómo funciona el sistema electrónico? Aquí es, es donde me interesa que nos enteremos, porque, como eh, digo, es formular, muy complicado y yo creo que es, el hecho que sea complicado es que se usa como guardada, para los ciudadanos lo podamos opinar o reactivar ¿eh? porque estos problemas con el sistema de edificio no son bueno no son pasado viene sucediendo como he dicho, he dicho el proyecto de Tarifa y se ha hablado muchísimo en 2009-2010 ¿eh? sin embargo, la gran parte de la gente pues, ha eh, permanecido en la sanidad y antes de que me escuché en las charlas eh, con cien, mucha, mucha gente preguntaba, ¿quién sabe de aquí qué es el proyecto de Tarifa? ¿Eh? y casi nadie lo muchas veces hablaba con público-cologista, etc. Es decir, que de alguna forma, esto se protegiera a Sergio, no sé si lo sé, pero para los ciudadanos, esto nos openderá. ¿sí? Bueno, vamos a ver si lo consigo explicar o no, ¿no? Y, y compartir todo este conocimiento y al menos ser más conscientes o sea, vamos en calle y sepamos bien dónde y, dónde y dónde ¿no? Bueno, el sistema de tipo se corresponde o se actividades. Aquí eh, la generación de electricidad. ¿Eh? La generación de electricidad es, es como su si programa me indica, son las centrales eléctricas de cualquier tipo que están generando electricidad. ¿Eh? Esto podría ser una pues, cinta de balas, una aerogeneradores, una roja solar, generación de la siguiente actividad es lo que se llama el transporte. El transporte de electricidad se hace desde la generación hasta los distribuidores, los sea, subestaciones de aquí. Estas son las líneas de retención, eh, de 100.000 voltios, 200.000 voltios, no sé si es el correcto y que en España pertenece a una empresa pública que se llama Arte Española. Es una empresa de SETI, y por ley eh, la cantidad de nacionalidad tiene que ser pública es casi único público, el único público que hay en ese de tipo profe que ha adecuado todos sus sistemas a un eh bueno, un con la norma con ponte renovables. Y una doctora Ponce que estaba que teníamos los 70s, o sea, teníamos los 70, 90, 93, la que sea, ¿no? Hoy en día hemos tenido eh, situaciones que más de la interventicia era, era el origen y nadie no se enteró todo el mundo ¿eh? pues eso es transporte lo siguiente es lo que llamamos la distribución a la subestación en la línea de embarcada, no se encuentra la subestación y de aquí se distribuye a los consumidores esto era esas cables sanceros que les iban la fe y ahora van no a ¿eh? pues esto es la distribución en en España, la distribución está en monopolios naturales ¿eh? Una hace una misma para Endesa, otra Iberrola, otra Fenosa, en fin, monopolios naturales ¿Por qué? Porque estas son las -es que en el territorio Quien tiene línea, pues es mía, los de Endesa, quien pues es mía. Eso sigue siendo así, ¿eh? la institución prácticamente sigue siendo un monopolio naturales ¿eh? Y ya los consumidores, ¿eh? aquí están dos tipos de consumidores, los consumidores, aquí hay residenciales, que ya son nosotros, ¿verdad? y los grandes consumidores. ¿Qué diferencia hay? Porque nosotros somos muy bien ocupados, porque yo tengo capacidad de negociación, ¿verdad? mientras que estos señores sí, estos señores pueden negociar contratos, y de suministro con precios, bueno, eh, mucho más bajos que nosotros. De hecho, existe todavía algo que es absolutamente demencial es cierto, que es, todo, se ha asistido, que son los objetos que se llaman de interrumpibilidad. ¿Qué es eso? Bueno, pues en algún momento la demanda energética es muy alta, tan alta que no hay suficientes centrales de esa generación para satisfacerla, pues entonces hay grandes centrales que apagan, apagan y entonces eh, la demanda energética baja si queréis saber por ejemplo una empresa de copiación del medio metalurgias en muchas sectores muy de las bueno no se hace ningún contrato que te cumpliría y gracias a eso tiene un precio de beneficio mucho más bajos típicamente la mitad o veces la, la parte que la no de los medios. esto claro es muy sensate ¿no? porque los principales consumidores eh, van creciendo bajo con lo que se desinfectiona des ahora en ¿Eh? pero bueno Pues esto es lo que tenemos, es, eh, físicamente, esta es la estructura del mercado, administrativamente, eh, antes de la legalización, estas actividades pues, las llevaban a las mismas empresas eh, que tenía la generación, como he dicho antes, la generación de la distribución, las llevaban a las mismas empresas. Son cinco grandes empresas que son las que forman el club UNESA. Si lo buscáis en internet, pues, hecho, en mm -hmm. la más importante si es Iberdrola, de ¿sí? que son de esa monopolios natural fenosa, luego está EDP, que es Iberdrola gallego, y además es una pero no hay Bueno, pues cuando se tiene el, el, el mercado eléctrico se produce una separación de actividades, es decir, esas empresas se separan, el, o sea, por ejemplo, la generación, y empresas existen son dos empresas diferentes que dependen a la misma noticia y se introduce un sistema de mercado que le ha enviado a una aquí ¿Sí, eh? aquí tenéis ya eh, tenéis ya digamos, la estructura administrativa del ¿eh? mercado como digo, se debe 98, el 98 la inicial fue una cosa sencilla ¿eh? hubo muchísimas negociaciones en el que se firmó un otro proyecto escandaloso pues, Entonces se un concepto que se conoce como costes de transferir a la competencia. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es que, claro, basamos un sistema eh, estable y en competencia, donde ¿no? los diferentes agentes, el del Estado, a un sistema donde se ha convertido en competencia. Y entonces las empresas es que, claro, para, para competir los pues más eficientes, entonces tenemos que invertir la dinero en el eficientes. Entonces tú dices, o sea, cuando estás metiendo el estado de la electricidad de la sura de la ¿no? Y ahora podrías entrar en el mercado a monitorear, entonces sí. Bueno, de ahí esto es uno de los muchos escándalos que había en el sector eléctrico. Eh, los dos, de competencia se valoran de cuatro millones de dólares de atletas de aquella época. ¿eh? Se negoció, esos cuatro millones se redujeron, esos cuatro millones eran pagaderos, de 10.000 años. Se negoció, entonces se quedó el millón y medio... De visitas, de visitas, de visitas, de visitas, eh, a pagar en aquel momento, eh, eh, taja, Eso se utilizó como requisito para este índice. El 70% del dinero fue a nuestro mundo. ¿eh? A o salir ofertas por inflación era más no Bueno, pues aquí tenéis la generación, la generación, por si fuera poco, tiene dos tipos, ¿eh? De generación lo que se conoce como régimen ordinario que va a aplicar el vértigo este es el primer mercado, el 70% de la electricidad aproximadamente se genera ahí en, ¿eh? en, en ese mercado, que ahora voy a un poco más y luego está la especial que son todavía en un estrés si invalimentalizado aquellas fuentes de reacción donde los precios se fijan por ver ¿eh? se mueven con algo bien a tanto bueno, pues este es el llamado régimen especial ¿Qué ha en la ejecución de Las energías renovables y el clima, se fija, se dice tanto La cogeneración, la cogeneración es utilizar la, solar de la, la energía solar que generarías para beneficio electricidad. Eso también se subvenciona, ¿no? Por ejemplo, en empresas entremeradas, ¿no? Pues el carbón prosigua, que se va a meter bueno, como no, lo no, de esas, hay una no El carbón, desde el carbón, el que carbón, en de la de gasolvaco, también el carbón, pasa a ser del régimen de especial ¿eh? bueno, nosotros la generación ¿eh? lo siguiente es el transporte que como he dicho depende de lo que es la espandona. y esto cómo funciona pues se dice el eh, videogame que pasa por la línea cuesta tanto ¿eh? entonces la de contadores es el empresa paga unos kilómetros hora de desde aquí a la distribución y ya está ¿eh? esto funciona así la distribución com ho són empujes naturals en el territorio i siguen siendo, com les si, infraestructures siguen siendo de les altres empreses. Bueno, nosaltres, si visitamos, podríem, també, no? Per si una cuna, l'internet, l'internet, l'internet, l'internet... Però, des de, de, de, de, de, de I de la comercialització. Hasta que en la industria que Sebastián eh, apareixó, este paso era ¿Eh? Es decir, aquí teníamos fijación de precios, fijación de precios, fijación de precios y se comercializaba. No al precio final, sino eh, había dos precios, un, un precio que tú negociabas con eléctrica y otro que era la famosa tarifa mentir-replus. Sabéis que el tarifa mentir-replus pues, era mentiría, pero solía ser mucho más baja. ¿Eh? Bueno, pues como digo, eso era el Pero... Eh, Sebastián, se le pudiera dar una idea que es introducir un segundo mercado, las bolsas del sur, ¿eh? UR significa siempre último recurso, ¿eh? Último recurso. Esto se produjo pero igual el julio de los de 2009 programa, Y fue un verdadero desastre como ven en su ¿eh? Entonces aquí, de en la conferencia final, tenemos costes pues, de operación, tenemos contratos los grandes consumidores. Tenemos, y allí fue último recurso que es la parte de los ciudadanos. Tenemos posibilidad de comprar la electricidad a, a una empresa que queramos, incluso en una baja. ¿eh? Por ejemplo, al cargo de esto, aparecen las energéticas, aparecen empresas de en, en energía verde, etc. O sea, hay un pequeño objetivo, ¿no? Esto es positivo, pero el resultado final, como vemos en la gente, es catastrófico. Bueno, esto que tenéis aquí lo sacado de la página web de de Castanera, podéis eh por varias, si eh, es es fácil de encontrar, es muy interesante. Aquí tenéis, esto es un día de ¿eh? eso, bueno, es el estado de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de electricidad a lo largo de las horas. ¿eh? Es que esto es la tarde y esto es la mañana. ¿eh? O sea, un se va a trabajar y enciende los órganos, y aquí no tiene la su casa. Bueno, pues entonces podemos ver cómo se puede la demanda. Fijaos, es, estoy aquí que es negativo es el cielo. ¿vale? Esto que es, negativo, es exportación. En España es exportadora de electricidad Desde el año 2004, exportaba una a todos sus vecinos desde 2009. O sea, eso que se dice veces, si te nucleares, habrá que importar. Es, lógicamente, falso, ¿eh? falso. España sería así, ser exportaba una neta, porque si te agarras, nucleares. Bueno, pues esto, como digo, es exportación. Luego podéis vivir bien en las diferentes fuentes, ¿verdad? Pero, bueno, primero hay lógica, esta caja de aquí es nuclear, nuclear siempre se en la porque aparece el interior nuclear, es muy difícil el nuclear siempre en base que se llama después el fuel y el gas y esto de es de la más en la que hoy es la principal eh, aportadora de bueno, nuestro sistema ¿eh? y los siguientes son las otras del sistema que eh, del sistema especial ¿eh? es decir, cogeneración, sobrada pero sobre todo cogeneración, pero eso es algo es muy pequeño. aquí os presento un ejemplo este es el récord el récord de eólica que jamás ha tenido ¿eh? más de la mitad de la electricidad que se consumía que era el récord si fijaos, si contamos con las renovables la también más de eólica pues tenemos el diseño de fuentes renovables en el mismo momento, ¿eh? es decir Para estos que... Te recuerdo que nos habíamos... Desde los 90, que hablábamos de... Aportación humana de, pues, de, ¿no? pues, pues, bueno, pues. bueno, de la normalidad... La normalidad es la desintercepción... Bueno... Las nucleares de la uva... Se que están encendidas... Las normalidades de la uva... Entran siempre... ¿Por qué? Pues porque entran... Por las ángeles de cero... Lo, lo único, por, por cierto, un reloj escándalo. Ahí ¿Vale? tienes presas de mil damas la de la, la, la Rivera, que la tienes concedida a Verdrola, entonces ahí va a decir Bepero, que es que le sale por nada. Entonces, cada vez que ilumina, le están cayendo beneficios del cielo, ¿no? El, el, lo que sabemos beneficios cayendo del cielo, de hecho. Entonces, cuando sobra potencia, que es muy a menudo, es lo que se apaga, por ejemplo, los combinados los pobres tipos combinados que como hemos visto antes es mucho más sucio ¿eh? mucho más sucio del carbón ¿eh? pues se apagan los combinados el resultado de esto es que aproximadamente tienen una función para el tipo de su bien esto es la prima para ellos Entonces, hoy el principal lodi antirrenovable no es la nuclear ¿eh? y hoy en los cerros del cerro de perqueros dicen, no, un mix eléctrico de renovables y integrados, no, los tipos combinados Esto es uno de los efectos perversos del sistema. Precisamente los ciclos combinados no vivían muy bien renovables porque los ciclos son muy, muy flexibles. se si acaban de si entender, son ahora bien, ¿no? Pues no. Es que esto es lo que hay. estos son ya son para el número de galácteos de los 25.000 años. El ciclo combinado se, se desarrolló en una enorme velocidad. En el primer año 2003, creo que recordar, y en pocos años se dio hasta 15.000 mil milagalácteos, en un milímetros años. Bueno, el resultado de esto es que del pues ciclo de es muy agradecida Oye, Soña, está jorobando, ¿no? Y entonces es que se ha introducido, ya, en reforma eléctrica, un término fijo de la denuncia de la de los 200 mil central, aunque no la encienda, voy a cobrar. Es ese es el resultado. Claro, esto es un poco así, ¿no? Porque dices, yo quiero el mercado. Ahora, cuando el mercado ¿no? Quiero un término de potencia. Como he antes, el principal de, de hoy es una más llamada más, más. Bueno, aquí tenéis, esto lo que la próxima web de la República Española. Es febrero 2013. No es el mes mejor para eso, ¿eh? Ahí, digo para, en simple, sí, es, es, es, es, es el mes. Fijaos, aquí tenéis cómo se anticipo la demanda eléctrica en ese mes. Pues eh, la parte renovable, que si es está gris, ¿eh? tiene la nuclear, el carbón, el ciclo combinado y la cogeneración. Y la parte renovable, en la térmica renovable, es muy pequeñita todavía, la eólica, que siempre va a ser la parte de abajo. Esta parte de la eólica, en el, médico, por, el cito, cito, también, por encima de la nuclear, ¿eh? la solar fotocontáica, la hidráulica la solar fotocontáica. Estamos hablando de la humildad y electricidad eh, consumida. Esto viene de las modificaciones que se hicieron desde 2005 hasta los números más subalentados. Bueno, no bueno, empezamos a entrar con el sistema eléctrico. Generación, transporte, distribución, con consumo y comercialización. En cuatro actividades separadas donde hay diferentes agentes y vamos a ver, vamos a fijar los precios de plantar primero que dicho, está el marco legal el marco legal y estable ¿eh? el coste en la generación está bien precio combustible mantenimiento de la instalación la formación de la instalación la salida al carbón y eh, los <tose> precios <hay mucho> <tose> de la bueno, aquí en el marco legal ya estable, hay una empresa pública, creo era de lo de la la la San no no el el, el, empresa, el, applied, ¿no? el se empresa de que esa empresa de la publicidad. que de qué servía. Bueno, pues si yo sobre inicio de todo no hicimos nada con el libruelo en aquella época. Me dije, que lo que veo era carroza sala tan puta. Un poco de madera como la modificaron ustedes. El presidente de defensa, ¿no? que va a tener te te no. ¿Eh? o sea, que le no un poquito de orden, ¿no? En el, en el sistema. Bueno, desaparece de de -E y aquí tenemos pues, eso, los, los costes, los costes de eh el, del mercado de México, que son los mismos, el valor hora de estar en la hora. La generación, como digo, cumple todo esto, el transporte mediante la extranjera, la, la distribución y algo de lo que nunca hablamos, porque podría dar la pena que somos ¿no? Cuando alguien te dice, ¿pero van a ser caras Pues depende, ¿no? Depende de qué cuentes. ¿Van a crear? Pues depende de lo que cuentes, es muy barata. Pero si tú cuentas, va a gestionar el siglo XXI, pero los 350 millones de años ya no son Bueno pues esto es un tema que, en realidad, se tiene que ver el resultado, un poco, de este sistema de, de científico que tenemos integrado es que estamos hablando de la tercera intensidad más cara de Europa, de las mismas islas, de Europa, de Chile, de, de subrayo, de islas, ¿cierto? ¿sí? Porque la intensidad de las islas es mucho más cara en el continente. Son sistemas aislados y más complejos eh, de gestionar, ¿no? Eh esto es en fin, es decir, es paradójico, porque necesitamos un sistema de mercado que funcione, es un momento que la oferta es en un, en La demanda ha caído por la crisis y se llevaron lo que no sufre. Aquí hay algo que no se me explica bien, No se explica bien. Dearse cuenta un poco la consistencia completa generada de diferentes tamaños. Finalmente, aproximadamente el 50% de la va a peajes. que es físico, el eléctrico de las energías renovables, distribución y costos, o costos de compensación, irá cerca del 50% a la generación. Esto qué significa, pues, yo pagara cerca del 50%, pero mucho de que yo pago solo es el de la compensación, Sí sí. Luego, esto desinventiva las medidas de valor que hicimos. Y luego, por otra parte, vemos el hecho de que el dinero que no es que se dejan relacionado con el precio, que luego vemos pues, el precio de corrección, pues genera lo que se llama déficit de alzame. Todos los años, desde el año 2000 aproximadamente, hay una diferencia de dinero, que se ven presentando. Eso se traduce en deudas que tenemos los ciudadanos en esas compañías. Es un poco extraño, ¿no? Porque si yo acabo de llegar a... a, a, a Imaginaos que yo voy a está propone en España, ¿no? Pues yo, que acabo de llegar, tengo también un par de deuda del déficit tarifario que se generó desde el año 2000. Desde el título de estado económico es una, una, una obra bastante absurdo Pero bueno, se ha reformado. A ver si os llego a explicar el, el mercado de la generación, el mercado que se llama marginalista. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues a un edificio de demanda, que cambia de con las horas del día, la, lo que se consume en un día es muy parecido al consumo del día anterior. Entonces, en la cerveza española, en algún consumo, fijaos, hora a hora, y cada hora, sale el y se dice, ¿me tenéis tanta potencia, Porque la segunda va a ser 20. Y entonces, eh la la leer, bueno, la regla de ese sistema de sustitución siempre debe a cero Después entra el gas bueno, acá también, pero tiene apoyos y si pertenece al fondo. ¿Qué tú lo que hace años de cada si hoy así es como funciona y, y por qué ordena mucho pues, el precio afectado ¿Eh? y al final se daba todo todo al pues, claro, ¿no? si pues, precio de más caro que el valor es claro, yo, ejemplo nuclear una central vieja amortizada Fondo Baroño, ¿no? que me sabe que de cuánto hora a dos centímetros llega nuestra forma parece de más nueve, diez, cinco veces ni una vez ningún ni una vez industrial, o sea pues, una entidad no especulativa que genere tantísimos beneficios, es lo que cabe decir de la ley de la única se como los beneficios mayores del cielo bueno, pues es que hablar de una generación que funciona la generación y que hace que los precios eh, que estamos pagando para la electricidad sean mucho más altos de los que deberían ser porque estamos siempre pagando el precio de la electricidad al de la tecnología más cara que en ese momento, siempre sí, ciertamente sí. se indican claro que los riesgos es eficientes, pero para que se limpiezca quien la tiene, no los dominó el mismo valor que tienen los ¿se ha entendido? si hemos entendido? entendido esto ya casi nos han entendido todo esto era casi como fin de nada fijaos, aquí lo que tenemos en esta en esta gráfica, esto es la, se la demanda agregada, entonces dicen los pues, consumidores, ¿no? yo estoy dispuesto de aquí hasta aquí, ¿no? Esta es la ventaja y de incudencia. Yo dispuesto a pagarlo a 20, eh, 20 centímetros de euro en Estos a 12, estos a 10 y sucesivamente hasta que se casan los precios. Esto es la oferta. Esto es, es la oferta. Esto es es una moneda que un rique y la menor. Luego a a otras y pago hasta que aquí. Entonces se paga todo, todo esto a este precio. Este es un momento... Eh, afortunado en el que ya tendríamos la pregunta así es como funciona eso cada hora se ha gestado su y se depada se le retribuye al precio positivo de la más cara, pregunta ¿qué relación hay? en este precio final y al daifo objetivo de que deja el gobierno a priori, no. a priori no. bueno, ¿por qué? aquí tenemos las circunstancias, por cierto perdón, la inversa, la inversa el y en Antártico y en Antártico es la de el video de tu libro y yo no tengo nada que me faltaba bueno, aquí tenéis la muestra de estos cinco cibres con las diferentes energías hidráulica, nuclear, carbón, fuerza castillo combinado este es el ordinario que nos fijamos el régimen y, y la tierra en esa geólica y va a ser trascinosa y este es el total el régimen esencial de, de todas ellas Bueno, aquí ya se nos olvidan de tener una cosa ¿no? ¿Estos señores ¿para qué pesanaban? ¿Para que se llamaba el tránsito ordinario o el régimen especial? El régimen especial el régimen ordinario Entonces, pues, pues ahí está Hay ¿eh? muy relativamente poca participación de las renovables tal y como se hizo porque se hizo de tal forma que la credencia máxima Eh, que iba a primas pues estaba inundada en el caso de la solar 100 kW en el caso de la eólica pero recuerdo 100 kW si tú querías instalar barrios eh, solares y primas como mucho correr 100 kW por encima ya llegó a las primas eso significa que que tener las empresas que no solo sus productos ¿no? sino pueden enseñar las empresas en la luna también estaba inundada Por eso, pues eh, hay muchas cooperativas de aeroportecnia, hay pequeñas empresas que se en fin, con lo que hay ahora, yo creo que ya no, pequeña, pequeña, en fin, una fama de pequeños empresarios que se han unido de una asociación que se llama APA, pues de pequeños productores, de nuevo a Bueno, esto es, en eh, pues, serio, sí, perfectaos, esto es el régimen el régimen especial, y este es el régimen rotiláneo, aproximadamente de 20.000 MW y hasta 105.000, es decir, de 25.000, un régimen um, especial, es decir, subvencionado con 20.000 MW Y esto es el máximo consumo que jamás se ha registrado, 45.000 vale, MW pero el, además se hace bastantes años, ¿sí? o sea, punta de consumo ¿qué significa? que tenemos excesiva potencia instalada que los libros son mirados lo pasan mal y que a veces no se da la es desintoxicar la guardia, esto es un periodo de no sé muy bien cómo funciona esto si hay un diseño superior pero se han tirado 5.000 6.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000, 7.000 pero es periódica es como si los libros tienen los grases porque eh las diferencias si se da esta A veces con eso que son las suastas de sur, que es el otro lado en este, como digo, horario semestral, ¿eh? Mis fósiles no tipo escalar alguna piedra de sangre en el pasado, ahora en tenemos un mercado racionalista los precios de electricidad en este mercado no es que valía en carría no, es que valía en cargol valía en cargol entonces el precio de electricidad pues ya el está diciendo ¡oh! ¡oh! ¡oh! ¡oh! en un medio y dice bueno no sé ¿qué hago? ¿No ¿hace un valor electricidad con el mercado eso Sebastián se inventa los gastas de su y es que hay una serie trimestralmente hay una serie de un mercados de futuros en el ¿no? Y yo digo ¿no? yo voy a vender electricidad en los próximos meses a este precio y claro que ya se estudiará que si la compro sería de la compro y como ya a especializar este precio si el precio que va más caro y el no no, pues sí pero si te voy a vender ¿no? y un mercado de este pues al final los precios ajustarían y se hubieran más cargados posibles la precio real ¿no? aquí tenéis una gráfica que no es exagerada ¿eh? Este es el precio que sale de las somastas de estable, esto verde significa que ahora la mano cambia más en un que llegaran, y esto rojo significa que pierde la mano, pero si tú sumas un y otro, pues lo que te es que las somastas de su la necesidad. ¿Cuánto? Se ha calculado por semana, así que el del recibo va directamente a estos señores, que antes no estaba, o sea, que si no estaba en la empresa, pues antes no bueno, pues, pues ahora está eso sí durante ese trimestre es pues esta ¿se ha entendido lo no que es nuestra resurra? No? ya es tan ¿no? bueno pues ya está dale, dale, sí. bueno aquí tenéis si por curiosidad aquí todo el dinero me imagino que aquí va todo el dinero de la, la componente regulada y de la componente de la vale, vida ¿sí? al día de hoy es mitad, mitad, mitad, mitad mitad y mitad esto es una de las 38.000 millones de euros por cierto, comercialización y distribución esto es eh, las primas más renovables el 99% el 9% transporte, el 7% va a los costes de transición de la y a la deuda titulizada ¿qué es la titulización? bueno, porque es el tarifario, que es deuda real de los ciudadanos a las específicas los ciudadanos, las específicas yo quiero cobrar como se sale la semipaqueta fondos y se vende por la medida de salud entonces de esos 30 mil millones, es decir, de la de, deuda que tenemos hoy, 18.000 18 millones están indemnizados es decir, no sabemos a quién debemos, si debemos a China, debemos a nuestra o sea, comunidad de comorado esa deuda que seguramente está a borrar en fondos hasta ver que usted le da el dinero entonces este 7% va sistemáticamente a pagar el servicio de esa Aquí tendríamos el 74% del mercado, es decir, este es una parte la régimen ordinario de la electricidad, de desde el que se ve, claro, en pues su caso, es el 74%. El 12% son las subestas de SUB, estos son los pagos por capacidad, y este es el mercado, la gestión del mercado de la electricidad. Bueno, esto es el que hoy, que va a cambiar uno de estos días. Bueno, entonces, como ya lo he comentado, de una, de aquí hay algunos intentos de que diferentes muñecos puedan ser fructuosos ¿qué es? quiere decir es con esto? que si uno no actúa de reglas o de estructura del sistema ético no hay forma de evitar que tipo de un fallo bueno, quiero decir las causas siempre son renovables, ¿no? Las grandes métricas dicen, ¿la puntas de renovables? Pues no, ¿eh? haciendo números, o si tienes una sala renovables, la, mejor dicho, la diferencia entre lo que se calculó, lo que se necesita la, ¿eh? y lo que se les dio son los ¿sí? años 8.000 y 1.000 millones de euros, ¿no? eso sería las unidades de las renovables en el principio, menos de la, la, la, la, la, la, la, la tercera parte, la parte. Las otras terceras partes, ¿dónde van? pues los usuarios de alta inversión un poquito con los consumidores los beneficios queridos del cielo ¿eh? o sea, que todas las fuentes están en precio más caro y eh, estas dos cosas hacen que el beneficio aumenta, a pesar de lo cual las compañías tienen las beneficios y dices, ¿cómo puedes hacer que yo te debatrime de 3.000 millones, tú, tú así las beneficios de, por ejemplo, Iberló, de más de 3.000 millones ¿cómo puedes ir? Luego se ¿sí tiene una diapositiva Bueno, estos son los intentos para eliminar el que son un pues, intento la producción eléctrica del 7%. Esto para el régimen ordinario, pues ¿qué significa? Que simplemente se repercute en el precio y ya está a ser ciudadano porque no, para la región y no. Y ya está cobra a precio fijo, significa que da el 7% de Otro problema grande esto es que ese concepto no es finalista. Es decir, el pueblo pero no van a mejorar el déficit. ¿Va? O sea, pues a los impuestos finales del Estado. Es bastante dispensario. Tú pones ese impuesto para reducir el déficit y luego no gastas a la Bueno, ¿qué pasó, pasó? <risa> en diciembre? Bueno, durante todo el mes de 2021 y 2013, y antes, estábamos haciendo como tiempo, caras de perro y las Pero claro, tampoco le interesa poner electricidad cara, a ¿eh? nadie le interesa eso. Lo que da música, deja, la comunidad agropecuaria, pues en fin, estamos un poquito negociando y en esa negociación, ¿qué pierde? Pues, los séculos más seguidos, entre ¿eh? las renovables, las renovables, es el sistema de cambio y se recortan las pruebas incluso con efectos retroactivos, por lo cual desde luego se Bursera se ha quejado, ¿no? dice, ¿qué pasa con el 20-20-20? ¿no? Sabéis, el 20-20, 20%, 20, 20 de renovable, 20% de labor y eficiencia y de reducción de ediciones. Las presiones de las eléctricas, todo eso, ¿no? ha pasado que después de estos meses, si sí bien nos enterásemos, ¿de decir cuándo sí nos enterábamos? ¿Con qué? Con la ruña, con el la ruña. Núcleo, no? la presión nuclear tiene un interés en mantener la ventasa central bueno, que eh si no, con las suceses de eh, las, las oportunidades que era el gobierno de estar organizando y el programa de enseñanza moderno, el tirano, y cumplido todo, pero eso no, solo es quiero que tengan la libertad ahora, ¿no? Bueno, pues si estamos poco la historia de de la ley de, de primera soy, ¿eh? ¿habéis visto, habéis visto todas las series este retórico a través de eso que dura la Bueno, yo que voy a ir diciendo? Bueno, pues el no se va a En las mejores tiempos estuvo el sujeto que hace con la tercera y cada 10 años. Y si os acordáis, Soria dijo, vamos a parar con una frase muy importante, la definición de los presupuestos que eran en celestad. Entonces hablábamos con todo y se hablábamos de los 3.000 millones. De los cuales son los clínicos y los clínicos y los clínicos y los pesos y ahí estaba esa discusión y estaba ese proyecto todo con el término y decía mira este año vamos a cobrar ya ¿eh? de forma abundante pero pero ¿qué pasa? Que si paga que su prestación que eso esa leuda ya sí es déficit del Estado Entonces, decir, ¿eh? no puede ser el ¿no? motor dijo como puede ser esto se inició el día 12 no el día 1 de diciembre ¿eh? el día 1 de diciembre Fijaos, esto aquí, le vas a decir para que os cuenta de cómo funciona el mercado de energía de electricidad estos son días y esto es el precio de electricidad ¿no? cada día tiene todas estas fortísimas obstinaciones, pues un oh, milagro, bueno, el día 1 de diciembre ¡pam! los precios se duplican, ¿por qué? pues porque, estamos hablando de cinco compañías que ya ves que lo que es nuestra primera serie que están jugando, vamos a precios y esto fue es el coste podéis pensar el doble ¿eh? el costo de la electricidad en el mercado diario antes y después de este mes ¿eh? entonces se produce la subasta Jesús yo recuerdo que el 3, el 14 de diciembre no estaba abriendo ¿eh? y que es lo que sale 11% de la electricidad para el próximo trimestre eh, entonces el ministro dice ¿Eh, no, esa segunda porque se es el de abajo eso se va a ser exactamente igual que todas las periodas, exactamente igual ¿eh? sin ninguna diferencia, sin ninguna diferencia. Hecho, eso se lo dijo la comisión nacional antes se la comisión nacional de la energía que era un hombre sensato era se la comisión nacional de los mercados y competencia ¿eh? eso me indica bastante cuáles son las preocupaciones del gobierno bueno pues ante, ante esta diversura un voto de receta del 11% y en este otro pues el gobierno mandó esa subasta, fijó el precio y no sé si sigue en las escondidas, porque cada día pasa algo cada día pasa nada si hay que seguir una presa, pues se nos las pues, prácticas pues, están pues casa, pues, se van dinero, porque pues, pues, por primera vez dice el gobierno que ese que fijó el pues, más alto, y bueno ahora sí bueno, el único fin de la reforma del sistema eléctrico que estoy impulsando el gobierno de un montón de reales de créditos, es reducir el crédito de la IFA sin a poder muchos los intereses de ¿Eh? la IFA entonces, ¿qué hace? primas de la laboración primas de las instalaciones como es ejemplo, ahora, es en el mercado presenta primas de con carácter de regla luego, ¿no? ¿qué haces para el consumo para el ferido? es si el famoso impuesto la siguiente posición es que yo cojo la señora en mi casa y eh, me digo a ti, es, vez voy a pagar un peaje con energía que hay que pero también con otro objeto solo porque atrapan, no se me es como el cambio de las cargas y bueno es esto lo que se llama no eh, incentivar precisamente las instalaciones no hay ni siquiera se me la prepotencia para compensar 5 días antes que me algo Y, pensando en eso, esto es Esto es la probabilidad de lo que pasa estos días. Entonces, ¿cómo vamos a fijar los precios? Bueno, aquí tenéis, antes de, de los precios, eh, lo que gana caer, el que va a ser de 25 euros en el 2014. Fijaos, la generación cae 10%, la sacerdoteca el, el 13%. La termológica es la eónica, que es la más eficiente que quizá, bueno, mantener depende en 3% del orgánico al 92% cuando eso aumenta, mentiroso, ¿eh? Dos residuos cuando todos están dentro, no, perdón. los dos residuos, en fin, Al final hay una caída del 19%, eh, resultado como sobre toda la disminución a la Y esta es la otra ¿eh? ¿Cómo se, ¿Cómo se hacen los costes? ¿Cómo se fijan los costes? Bueno, antes yo me he quejado el que 50% de los costes de la venta de costes fijos ¿no? que tú, a lo que quieras, lo no puedes reducir lo único que no el porcento es bajar la potencia es algo que lo recomiendo, es algo que lo recomiendo ¿eh? bajar la potencia contratada Bueno, pues es un 60% si, si ante el anterior recibo me sentí poco el abono y el ciclo pues esto lo vendréis mucho menos va vale, a tres cuadradidades modalidades. Una modalidad de precio horario, otra de un de un promedio diario. Esto es, yo creo, lo que tenemos que de parte de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para que actúe el precio horario, el precio horario es el periodo de los contadores, los contadores digitales. Y en estos momentos hay que ser según MESA, no sé si hay que decir, ¿eh? en los 7 millones de contadores el plano 10 millones que son de este tipo, que será probablemente que tengamos todos. Luego, nosotros con estos contadores tenemos ir hasta el primer anual que eh, se ha dejado todo el gobierno y que probablemente pues, eh, perdamos dinero, ¿no? Sobre todo además porque esto es una ventaja es que tú puedes acomodar demanda a las zonas horarias que son más grandes. Esto es la famosísima gestión de la demanda de toda vida, ¿no? es que ahora se podría hacer de verdad se podría hacer de verdad lo voy a hacer por pues, uno que la energía y por otro que agafa también los potenios. bueno estoy a punto de, de acabar ¿Qué, ¿qué propuestas tenemos? ¿no? primero, ya hemos hecho listos o sea, que ya entramos muy todo eso para, para menos nos si entendemos de lo que hacen desde el bosque desde el hasta prácticamente siempre 7 pasado todo eso lo estamos haciendo impunemente alimento bueno, pues de gente. y luego apostar por un sistema de templería centrado donde el poder controlera por gobierno que ¿Eh? era sabemos pero no sabemos así, ¿eh? No más, control sobre la ¿no? pues, en fin, sería un control democrático, un control democrático de sistemas eléctricos esto que digo no es bolchequismo no es bolchequismo, no es bolchequismo esto es lo no que hay en Francia ¿eh? no que en Alemania, no que hay en Italia no en son sistemas eléctricos de titularidad pública o de material civilista pública donde ¿eh? los gobiernos deciden las gobieras energéticas ¿aquí quién decide? pues aquí el gobier tiene que negociados o portando las presiones de las eléctricas para transitar al futuro energético más sostenible y más espiritual es importantísimo tener el conocimiento político sobre el mundo energético. ¿Qué hacen? Bueno, aquí, si queréis podéis dejarlo, por lo menos vamos a hablar de la que ustedes hacen, un debate sobre esto. Yo siempre lo que te apuesta por la nacionalización del sistema eléctrico. Claro, eso toca un poco con la idea esta de la vida, la parte del coloquismo, donde en Duque instala el sistema eléctrico... En fin... Para, para llegar a ese momento, es muy lo que te estoy mandando de comida para que me falta que haces ¿eh? y, y la única forma de hacer eso es quitar los pollos tan grande son grandes estos o esas economías de Luego luego que pensar por eso. ¿Es esto posible hoy? Pues jóvenes, eso hoy es bom, no. Pero lo que eres hoy los pues, no, eso coche que no es muy fácil, ¿eh? Eso pues, entre tanto, ¿qué decidimos? que hacemos? Pues no renovables, el voto de las organizadoras, porque si quita el voto este hueco se reduce, y luego dice la propuesta de no ser su clase, ¿no? Que dijo, damos un punto le damos una oferta, por lo que ellos ofertas, nosotros le damos una oferta de Conseguir que estos ciudadanos hablase, pues nosotros conseguimos lo que Hombre, como iniciativas simbólicas también, pero tengo una solución para ver el qué pasa todo esto? A mí me gustaría refrescar con un sentido, ¿no? Porque es algo tan que, bueno, cinco compañías se ponen de acuerdo, el déficit de tarifa 30.000 un gobierno, ver qué vamos a siempre va a haber un sea de drojos, de ese Es su poder elemento. ¿Se, no. se construye la infraestructura centralizada de señora alta y local a favor de las compañías, ¿no? Y cómo qué tienen iniciativa estas compañías, ¿no? A lo mejor pues ahí viene la respuesta, ¿eh? la famosa oferta giratoria los fichajes de políticos pues estas son pues es... esto que Aún no me parece por otras cosas ¿no? las asignadoras o... ¿eh? pues, en fin pero aquí tenéis pues entrar el de la salada la ropa de Lindo el de Barilla la de Barilla la de Bizarro en fin eh, y me entró la de la CED la de la UNED la de la UNED la de la UNED la de la de la UNED que me preguntan que ahí es en fin, esto, yo creo que, aparte aparte de generar todos estos daños que genera, es un déficit democrático. Esto es una agra para democracia. intentar que eso no pueda ir a masa, ¿eh? hay de compatibilidades básicas. ¿Por qué? Pues porque hay decisiones fuertísimas sobre nuestras vidas, sobre medio ambiente, que están idealizadas por ese poder. Esto es un ejemplo. ¿eh? Pues la noticia teórica... Hay una ley de impuestos que hace con Toro con la cual el 1.500 millones de impuestos. Es decir, su cuenta de resultados después de impuestos es mejor que su cuenta antes de impuestos en 1.500 millones. Esto sería un ejercicio contable entre valor que vas a invertir antes de su ¿Por qué hace esto con en este momento? ¿No? De crisis, de que, no de que hay como un artesí. ¿Por qué? Pues porque quien manda a la banda ¿Quién manda tanto, eh? ¿Quién Bueno, acabo ya con dos diapositivas. Estas diapositivas están sacadas de un análisis del DAE, del Instituto de Desuniversificación de Agro Energético, sobre la propuesta del Plan de Energía Renovable del, del SOE de 2020. Yo conocía al chico que hizo, que pasó a chica, porque lo hizo de un poco a un día, si solo me dio a su cien, que desde hace un poco trabajando con el acto para luego que se papel mojado la semana ¿no? aquí que tenemos pues fijaos son caras de la memoria sería la luna aquí tenemos los costes, 500 euros hasta 2020, aquí los beneficios 500 euros 2020, en efectos directos, ¿eh? ya que estoy de efectos ambientales, en de empleo, autonomía energética esto es muy importante fijaos, si se vaya importante pero el 800% de la gente consume. Eso significa que tienes que estar todo, mm. todo sí. día hablando con el desiguales. Y hablando de la economía de Suárez, de Jepa, hablando del FIS, o sea, del de los encarios alfibidos... En fin, todo el día hay que hablar el desiguale. Eso es cuando menos desagradable, ¿no? Desde muchos puntos de vista... Bueno, pues como ahora es producir porque si no toca es tome, menais, mentiras, mentiras, pero miremos los, estos estos, losánhos, los efectos directos ahorro <seg> <discourse> en importación de gas material ahorro en protección de gasóleo ahorro en reducción de consumo a gasolina producción de emisiones de CO2 porque no hay que invertir en el CO2 estos son de un de mil millones en ahorro gastos, aquí lo explicas a inversión costes de financiación, los otros gastos la, las primas de la región especial en el 3.000 y el 3.000 si se va a ser incentivos en la recoblación 24.700 29.000 y 24.000 4.300 millones en el número de dos de beneficio de beneficio duro ¿eh? de beneficio duro aquí además os pongo un análisis de delante del de sobre, de sobre sector de la recoblación eléctrico que esta recoblación tendría lanzar ese que trabajo que está terminado de la recoblación eléctrico y luego, otros beneficios a pues, considerar es que ya sí son que hacer una popularidad de riqueza durante los pues, el año 2011 pues tiene 3.000 millones y es que no tiene total de un valor de sanción a los valores en los clientes pues, porque ya son trabajo estos serían los beneficios indirectos pues antes de decir que a los son caras, que hacer bien las cuentas y desde luego, son esas cuentas hechas por este, este chico, la sospecha de solidaridad cristalina, pero no lo digo, pues las renovables son ventajosas. Ya, ya son ventajosas hoy, pero ¿eh? si lo hemos ido caminando, pues, todavía serían las ventajosas, porque hay tecnologías que cuando se instalan son caras, pero luego se produce lo que la de aprendizaje. El precio va a bajar un tiempo y se va a aumentarlo de, de instalación. El mismo precio de las Y ya está, ¿eh? Esto es lo que habría que, que hacer, apostar con, con, con, con, ¿sí? sí. con un de diferentes renovables para el seguimiento Hoy en día, con el renovables sin más, tendríamos la alternativa. un poquito de abogación. Yo creo que la, el futuro pues va un poquito, bueno, y además más, loco aquí, los de, sí, sí. de parámetros que voy preguntar o intervindré voy a preguntarle que no hace mucho se acabó una campaña en que se gastaron mucho dinero las eléctricas donde ¿no? bueno, pues, bueno, pues, ¿no? cuando vamos a contestar a la gente por el aumento de las facturas y decían que realmente que la factura era ganada por los impuestos y no por, el, no por los beneficios eh, ni por los ingresos que tenían las eléctricas sino por los los impuestos y al final esos impuestos los pone el Estado y que no la responsabilidad es eléctrica. ¿sí? Pues ahí ¿qué se podría responder? Y luego si, si realmente crees pues, que todo esto es consecuencia de, de, de, de la rivalización, ¿debes no entrar en de estas cinco grandes empresas y no hay, bueno, más menos un proceso Pues si queréis que se pueda decir así de Pues mira, sobre, sobre lo primero una, una campaña falsa. Hay un artículo muy bueno de no me acuerdo cómo se llama el nombre, Fabra se me ha apellido que fue un presidente de la red eléctrica española, donde desmentía una por una todas las cifras por las eléctricas. Para empezar ya era falsa falso el precio de la factura media, porque ellos hablaban de cincuenta y tantos euros de factura media, y eso no es verdad. En España la factura media son ciento y pico euros. Después, en, en la propaganda de las eléctricas decían que eran costes ajenos a la producción de electricidad, y eso tampoco es verdad. El transporte es producción de electricidad, la distribución es producción de electricidad es decir, los peajes el coste fijo no se puede quitar de la producción de electricidad y luego, otros elementos que también son fijos como por ejemplo los costes de transición a la competencia se los están llevando ellos nuevo morro eh, la monetaria nuclear se la están llevando ellos, es decir, era una campaña absolutamente falsa, nadie se animó pero habría, habría valido la pena a denunciarlas, denunciarlas por publicidad engañosa y lo otro en eh, Las causas de esto, yo creo que si, fíjate, si tuviéramos un mercado de verdad, no estaríamos tan mal. El problema es que no tenemos eh, un sistema arbitrado para que haya dos mercados, bueno el de las subastas de sur y el mercado de generación, donde son mercados falsos. Donde hay cinco, cinco agentes que los dominan esos mercados y se pueden poner de acuerdo, y lo hacen. ¿eh? Acabo de enseñaros la gráfica esa de los precios de la electricidad en diciembre... Y se pusieron de acuerdo, o sea, se, se ha visto claramente como el precio sube al doble. Eso en un mercado de verdad no pasa, eso oscila, sube, baja, tal. Entonces estamos en la peor situación. O sea, entre, estamos en una situación de odio, de, de que hay unos pequeños agentes que lo dominan todo y que tienen un poder político omnímodo, ¿no? Si ya digo, si tuviéramos un mercado de verdad estaríamos mejor, mejor. Aunque mi apuesta, lógicamente, sería pues por un sistema público de la electricidad. ¿Cuál es el problema? dónde viene todo esto? Pues esto viene, o al menos sirve de cuartada, una directiva europea del año 2006 donde intentan eh, unificar todos los sistemas eléctricos europeos. ¿eh? Esto es una lucha perpetua dentro de la Unión Europea que yo, yo no sé si se va a conseguir. Entonces la, eh, la solución propuesta por la Comisión Europea era la liberalización. Entonces, hay gente eh, que se lanza la liberalización alegremente, como España, y gente como Francia que dice, ¿de qué? Sí, mi sistema eléctrico es estratégico para mí, yo no voy a liberalizar nada. Si hace falta, bueno, cuando vayamos a un mercado único europeo de electricidad, ya veremos cómo nos organizamos, ¿no? Conectamos los sistemas y ya veremos. Pero yo no voy a liberalizar nada. Ha habido un problema ideológico grave, ¿no? De, el gobierno de aquella época, gobierno de, de Aznar, pues se eh, entregó en fin, entusiásticamente, ¿no?, a esa labor liberalizadora. Y luego el gobierno de Zapatero no lo corrigió. Estuvo Sebastián, Miguel Sebastián, que fue un ministro, pues, neoliberal. ¿eh? De hecho, liberalizó más introduciendo las subastas de surf ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Claro. El, hoy, el problema es que venimos de un sistema de monopolio del capitalismo del Estado franquista Es un monopolio que consolida Se y asegura Que no va a perder nunca De hecho eh, En la eólica, por ejemplo eh, En el mercado de un grupo Caminaba con la sociedad fuera del control De esas empresas Y Yo creo que no es así, ¿no? En de parte, en diferentes dos países, Alemania, el eh, supuesto que una empresa, un monedólico, dos o tres, donde dé gana, y al la, la red. Y en cambio, eh, por lo menos en como nuestra, se asimplaron el Propey se lo reservaba a unos pocas de las empresas. Eh, es que clientes, la, eh, en fin, la misma eh. forma de, de competir como partista. O sea que, ...que lo ha todo. Espera, sobre, sobre, antes de que se me olvide sobre la eólica... ...efectivamente, eso ¿de qué, de qué dependía cómo se instalara la, la eólica? De cada comunidad autónoma... ...porque en algunas comunidades autónomas... Eh, ...más maja, vamos a decir, o más responsables... no ...se hacían planes de instalación y distribución de eólica... Y se permitía que pequeñas compañías entrasen en otras pues no ¿eh? dependía eso dependía depende de las políticas locales encontraréis todos los entraréis... esois es, todo los... encontráis todos los casos ¿no? por ejemplo yo recuerdo en toledo una empresa que trabajaba para hacer componentes de misiles y que estaba en, en quiebra, entonces fuimos allí, les vendimos la moto y se reconvirtieron y pusieron hacer, se pusieron a hacer aerogeneradores y les fue muy bien. Era una pequeña una pequeña empresa, ¿no? Y hacían decíamos aquello de los ¿cómo era? Los tanques eran tractores y los misiles aerogeneradores. <risa> o sea que, efectivamente, tienes todo el espectro. Tienes el caso más abusón, ¿no? Digamos, de que... Ya habéis visto Iberdrola, que tiene bastante eólica. Pero tienes también todavía parques de pequeñas empresas, dependiendo de las comunidades autónomas. Sí, a decirlo, ¿no? Ya, ya. Proviso, claro. a, a y tal. No. ¿Todo ese tema que la fantástica y no se de los detalles pero creo va a tener que mostrar quién entra en el principio en el las, las, las subastas de que eran grupo de grandes bancos o sea, sí. llegaban, avanzar, sí, sí, sí, sí. todos los bancos más fuertes en mundo son los que se llevaban el 6% con honor no sé sí. si se debería sí, las, las, lo he puesto ahí no sé si lo he dicho ¿no? que eran sobre todo empresas financieras he dicho gana la banca a ver, ¿Eh? hecho sí, efectivamente gana la, la, la banca, la ¿eh? la Eso es. Uno y debo tratar de preguntarte, siempre preguntar. Eh, pregunta. Que punto las distribuidoras pueden permitir una diversificación, sabí qué día esa, ¿no? Como en distribuidoras, ahora que aseguran que el procede de renovar ciudad, qué margen nos da pues hasta, la verdad que hasta ahora muy bien, ¿eh? Yo hay un caso muy yo creo que es mejor, ¿no? una cooperativa cooperativa de Suma Energía de origen de Cataluña, que aquí opera en Madrid, o bueno, yo creo que opera todo el estado. Y que te vende energía verde y si quieres puedes ser cooperativista, o sea, para si solo quieres comprar electricidad das 100 euros y entonces te venden electricidad a un precio muy parecido a la tarifa de último recurso, muy parecido y te viene energía verde el, y si quieres, metes más dinero y eres cooperativista y recibes beneficios ¿no? el problema es que con la reforma eléctrica esto esta producción renovable se va a ver resentida estas empresas van a sufrir mucho ¿eh? son Energía, yo creo que se llama Gesternova, hay unas cuantas hay unas cuantas estas empresas van a sufrir mucho, yo creo que tienen por delante una época mala una época mala Yo no lo sé qué ocurrirá, ¿no? pero si habéis visto las cifras que os he puesto ahí, hay una caída de un 20% de retribución el año que viene. Eso significa 20% menos de, de beneficio o de ingresos para estas empresas. O sea que yo creo que muchas de ellas van a quebrar. ¿Por qué, qué se es produce eso? Esa es la reforma del centroeléctrico. ¿Se puede volver un poco para atrás hasta...? ahí, mira ahí, una más, para adelante. ¿ves? esto es, las, las primas a las renovables, las primas a las renovables se fijan por decreto ley y se ha dado el caso se ha dado el caso de que se han tocado primas garantizadas um, hace 5 o 10 años ¿no? es decir, con efectos retroactivos el, el hecho final hasta aquí lo tienes, el año que viene las, las renovables van a cobrar el 19% menos que lo que han cobrado este año Eso significa que las empresas que tienen renovables y que están operando, pues van a cobrar 20% menos. Van a, si, si tú tenías 30% de beneficios, pues tendrás solo el 10, y si tenías el 10%, pues vas a tener pérdidas, directamente. Pero es que en el caso de la comercializadora, sí, sí. comercializadora, ¿qué es Hombre, claro, es que una, estas comercializadoras lo que tienen es o lo mejor que tienen, aparte del precio y de que no le das el dinero a los chorizos estos es que te están vendiendo energía verde claro, pero si eh, se produce esta caída o una de dos, o te suben el 20% el precio, con lo cual ya tienes que ser muy solidario para quedarte ahí o pierden dinero ¿eh? es decir, que estas empresas te van a pasar muy mal este año Sí, yo eh, quería preguntarle, ¿vale? A ver, a de la base esto es un programa de obra dentro de los suelitos de siempre, ¿no? Yo quisiera saber al usuario de la ciudad de Madrid, que es un tipo de poca roja, con esta historia de los contadores. ¿Qué es lo que nos das tú? O sea, vamos un poco, ¿qué debemos hacer? Porque también, Ahí acaba un interés creado con el tema de que si te cambia el contador, empezarán las comunidades vecinas. Pero para poner en plan pasivo, en pues cambio de los contadores, esto también viene de la base de que seguro que hay al de gobierno, está implicado esta historia. Y entonces, habrá hay un rollo de que uno, de la ignorancia en ciudad, otro lado también, que estamos un poco abandonados, que no sabemos qué hacer, Pues, oye, es que si cambias de aquí, va a ser más buena calidad, ¿sí? Dímelo. Pues, eh, yo, a ver, mi consejo sería cambiar el contador, fíjate lo que te digo. ¿eh? O sea, yo creo que, yo creo que, sí, creo que lo ideal sería que todos tuviéramos contadores digitales que nos permitan discriminar, discriminación horaria, y que tuviéramos control sobre esa discriminación. No sé si os acordáis de la tarifa nocturna, Pues era eso, lo que pasa es que esto esto ya mejor, ¿no? No, ya no hay, ya no hay. Bueno, tú puedes tener algún contrato con alguna empresa que te mantenga algún tipo de tarifa con discriminación horaria. ¿eh? O sea, si tú has firmado, yo creo que Iberdrola hacía ofertas de esas, ¿no? Tarifas con discriminación horaria todavía. Eh, pero vamos, eso sería tu contrato particular. Eh, desde luego, el último recurso no hay, no hay. Entonces, eh, un contador digital te permitiría ver en qué horas es más barato, cuándo debes consumir más, cuándo debes consumir menos, etcétera, siempre que lo tengas en casa. ¿no? Y luego, el, to, todos los precios, todos los bajos precios, o sea, tú con ese contador podrías directamente consumir por la noche, ¿ves? cuando la electricidad es más barata y te saldría más barato. O sea, mi consejo sería, yo es que no sé cuánto, me estoy hablando un poco la ligera porque no sé cuánto cuesta un contador digital, ¿no? Pero desde luego, creo que desde el punto de vista económico eh, es, es ventajoso cambiarlo. ¿Están sí, poniendo ellos en el costo de la distribución? ¿En ese sistema hay transición de las instituciones? Si esto es... ¿Para, perdona, para...? Estos, estos contadores no hace falta ir a leerlos Bueno. Eh, sí, ¿sí? que, que no, podría... no quiera hacerlo, vale, pero que hay hay una tecnología que se llama wow. o sea, transmisión de información por las líneas de alta tensión. Es que no me acuerdo, PC, PC, PLC. PLC. PLC. PLC. Gracias que permite o sea con la misma la misma línea que te lleva la electricidad sirve para que el contador mande la señal vamos o sea en mi curro usamos eso cotidianamente o sea que sí claro que sí otra cosa es que no la quieran hacer ¿no? pero desde luego ahí existe vamos existe de todas formas lo de los contadores digitales yo creo que sería bueno en cualquier sistema eléctrico ¿eh? es decir un avance en cualquier sistema eléctrico en este eléctrico nos permitiría protegernos un poquito de los abusos. En un sistema eléctrico sensato, pues nos permitiría hacer una gestión eficaz de la demanda. No sé absolutamente nada de, de tema y ya ha quedado clarísima ha quedado la explicación. Vamos, he entendido muchísimas cosas que no sabía cómo explicarme. Ahora la pregunta es, habiendo personas que pueden hacer unos cálculos Eh, correctos de beneficios económicos y personas como tú que pueden hacer uno, unos planteamientos de beneficios para el medio ambiente y además ¿cómo se podría hacer que tenemos que hacer el ciudadano de aquí para eh, eliminar esos monopolios esas personas solo van a querer pagar y, pagar y pagar dinero para las mujeres? Entonces, sí, yo creo que la solución no es el cambiarnos el, el contador individualmente cada uno Para, a mí se me cae el alma a los pies, cuando las poquitas empresas o, la, o las renovables que están levantando cabeza si va al año que viene van a todos al rastro ¿qué podemos hacer? No hay, es que creo que hay personas que piensan bien como un Yo creo que es la, estás haciendo la pregunta el millón de dólares, ¿no? O sea si, si no tuviéramos este problema si no tuviéramos este problema eh, hay una frase de george soros él la usaba por otra cosa pero aquí valdría ¿no? el mercado vota todos los días pero si no tuviéramos este problema pues nos apuntamos todos a empresas mm, de, con certificado verde ¿no? de tal manera que esas empresas vayan creciendo y vaya aumentando la demanda de renovables y de esas empresas ¿no? pero fíjate con una medida política esa posibilidad pues el encarga ahora que hay que hacer? pues como con todo o sea, actuar políticamente votar protestar intentar que el poder político tome nota de lo que queremos es que los debates estos que ha habido sobre el objetivo de la luz por ejemplo, en la sexta no, no aclaran ni la cuarta parte de lo que yo hoy he entendido o sea, es engañoso también ya, sí, sí, ya lo he dicho también antes ¿no? el, el hecho que el sistema sea complejo es una cuartada para hurtar el debate a de los ciudadanos. Para mí se ha producido un avance gigantesco, ya os lo he dicho. Hace escasamente unos meses preguntaba en un auditorio como este qué es el déficit de tarifa y nadie lo sabía. Hoy, no, no qué es, sino quién ha oído hablar de el déficit de tarifa y que levantaba una persona la mano. Hoy todos sabéis lo que es eso, ¿no? Luego, al menos, ya el conocimiento de lo que está pasando tenemos, ¿no? Lo siguiente ya es poder actuar. Entonces ahí yo creo que ya es, pues como en todo, ¿no? Acción política. Entonces, tío, ¿es que interesa, no necesitas denunciarle con fraude? Se está estudiando eso. Sí. Se está estudiando, se está estudiando jurídicamente para ver si se podía considerar deuda odiosa, ¿no? Sí. Pero todavía no hay... Es muy difícil. Tú piensas que todo todo eso son está en el BOE. O sea, no están haciendo nada ilegal. Está todo en el BOE. Entonces, lo de deuda odiosa, sabéis, no es un concepto que tiene que ver con que un gobierno está presionado o es dictatorial o es tirano, de tal forma que ha impuesto a los ciudadanos algo de forma eh, ilícita, ¿no? Yo no sé si eso puede tener aquí algún recorrido, sinceramente. ¿Nos pase el déficit tarifario con los beneficios que están teniendo las empresas porque como caso ahora cosa colada como te pueden decir que el déficit tarifario al fin y al cabo es que están dejando de ingresar un dinero con unos beneficios que están, están cobrando la electricidad mucho más cara de lo que ellos les cuesta están recibiendo unos beneficios indirectamente por parte del gobierno que hay han tenido esos beneficios que están teniendo Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que me dices lo que pasa es que hay un, BOE, hay un BOE de no sé qué fecha, bueno, os he puesto ahí os he puesto ahí varios reales decretos os he puesto varios reales decretos que podéis buscar podéis buscar por vuestra cuenta en el BOE y verlos ¿no? y hay un BOE que dice el coste de la retribución, la el red eléctrica española será tanto, la retribución por eh, distribución será tanto la subasta de CSUR es tanto y ya está, es que lo ponen el BOE entonces, no es ilegal es legal, es perfectamente legal puede ser un abuso, puede ser JETA puede ser déficit democrático de manera de déficit tarifario, todo eso es ¿no? pero desde el punto de vista jurídico ¿eh? ¿me permite eh, una eh, espera, hay, hay un, un, un elemento que sí podría ser no la retroactividad ahí sí, ahí puede haber hay un toquecillo yo creo que las, la, la APA se está moviendo en ese sentido, para ver si puede denunciar en Bruselas eso de que te toquen una ley con efecto retroactivo Pues un poco precisamente por este tema eh, cuando los temas energéticos empezaron a debatirse eh, entre la izquierda eh, digamos soñamos en un mundo en que las renovables fueran las, la, las fuentes reales de, de producción y de consumo ¿no? eh, con el paso del tiempo hemos visto que eh, las renovables que funcionan necesitan grandes inversiones con los cuales los monopolios son los que tienen una cierta capacidad. Pero así todo hemos seguido pensando que quizá eh, a base de de pequeñas eh, digamos generadores eh, pequeños sistemas de autoconsumo se pudiera llegar a digamos hacerle sombra a ellos. Eh, yo tengo la impresión y eso es la pregunta que te quiero hacer de que en realidad Las renovables, su aspiración es que, eh, perdona, las, las, las, las eléctricas, su aspiración es acabar monopolizando completamente las renovables. Sí. Es decir, incluso la pequeña producción. Hay dos hechos que me, me, me dan que pensar y esa es mi pregunta. Por un lado, eh, el hecho de que hoy ya no se pueda eh, ven, eh, vender a las eléctricas como se, en un momento determinado se, pu, se pudo eh, yo re, eh, recuerdo que eh, hicimos algunos proyectos de arquitectura donde pusimos mm, energías fotovoltaicas porque había una perspectiva de que tú producías y que y lo que se producía en exceso vendías y resulta que esa gente que hizo esa inversión se ha con que ha sido completamente íntimo ¿eh? eh, eso es, es eh, un aspecto Eh, y luego hay otro, precisamente el tema de, de que no, no, no sé, las primas hayan ido en retroceso con lo cual qué pasa que la gente que invirtió en instalaciones fotovoltaicas de tamaño medio eh, eh, pensando que eso era eh, la hipoteca las hipotecas correspondientes que tuvieron que Adquirir, ahora no tienen capacidad de devolverlo. Con lo cual, en las instalaciones, la única posiblemente perspectiva para muchos de ellos va a ser acabar vendiéndoselas a las sí. eléctricas. Entonces, eh, ahí hay un tema de fondo, me parece. Sí, bueno, aquí hay varias cosas mezcladas. ¿no? Desde luego, hay una muy importante, y es que el poder político tendría que evitar estas cosas. O sea, debería seguir protegiendo a los ciudadanos. Lo acertado que fue el favorecer instalaciones de pequeño y medio tamaño para evitar que esas instalaciones fuesen eh, compradas ¿no? grandes eléctricas eso pues se puede quebrar efectivamente se puede quebrar. ¿no? Se puede quebrar. Eh, yo creo que eso que tiene que ser eso tiene que ser decisiones de políticas es decir, esto no se puede hacer porque yo lo digo ¿no? después ahí hay un debate también importante y es cuál es nuestra visión del sistema eléctrico futuro? ¿No? Ahí, yo creo que mi, mi visión personal, y os la, os la adelanto, es que no tiene mucho sentido esta visión ecologista tradicional de muchos pequeños sistemas aislados. ¿no? De, yo tengo mi casa, y estoy aislado, tengo mi generador, mi panel solar y vivo aislado, eh, sin conectarme a una red. Yo creo que necesitaríamos una red y un sistema mixto de renovables y algo de apoyo. ¿Eh? eso es una, mi, mi misión de, de un sistema eléctrico a medio plazo, no a largo plazo a largo plazo, quién sabe, no a medio plazo en, en 20 años ¿no? luego sobre el precio pues eh, la energía solar fotovoltaica que durante 2005 a 2010 no si están en este país de forma yo creo bastante alocada eh, pues resulta que hoy, hoy hace unos meses se alcanzó la, el precio mágico de un céntimo vatio pico ¿eh? que es el precio que dicen los expertos que la fotovoltaica tiene que alcanzar para ser competitiva ¿eh? es decir, hoy la fotovoltaica puede ser competitiva eh, de forma dura es decir, sin tener en cuenta primas ni costes ambientales ¿no? ¿no? en relación a eh, el precio medio de la energía ...en el mundo, vamos a decir... ¿eh? ...en países industrializados... No, ...sí, sí, eso es, eso es... No ...lo es hombre, que estoy diciendo, que es sí... ...eso clave, es, eso no es... Verdad, ...sí, sí, eso es... ...claro, es muy, muy difícil calcular eso, ¿no?... ...porque tú mismo lo estás diciendo, hay ciclos combinados... ...nucleares, hidráulica, no sé qué, no sé ¿no?... Pero ...el precio de medio... ...pues esa es la clave, ese precio ya se ha alcanzado... ¿eh? ...¿cuál es el problema?... ...las baterías... ...pero si tú permites enchufar los paneles a la red... Pues ya tengo las baterías una vez más, ¿no? El que tú vas a la red, allí como están todos las decisiones, eh, en definitiva acabas en manos de ellos, efectivamente. efectivamente. Claro, claro. claro sí, sí. O sea, eso es lo que es, eso es lo que ese es, es el, el paradigma de la generación distribuida, ¿no? De que yo Coloco los generadores de electricidad lo más cercano posible al consumo y me ahorro pues todas las pérdidas del transporte. Y luego tengo otra ventaja la generación distribuida y es que quien consume sufre los efectos, no hay energía no hay energía sin, sin impacto, las renovables también tienen impacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo consumo más, pues al otro generador más en el horizonte, Sufre los efectos, ¿no? Eso es otra ventaja porque ahora lo que es lo que está ocurriendo pues que en las grandes ciudades estamos consumiendo electricidad que viene vaya usted a saber de dónde, ¿no? Aquí Valencia pues de Cofrentes, seguro de Cofrentes, ¿no? Entonces, tú no lo ves, ¿no? Pero cada vez que esta luz encendida estás generando residuos radiactivos, contribuyendo a generar residuos radiactivos. Y eso es, eso es otra de las ventajas de la generación distribuida. Más justo Entonces, ejemplo, la, eh, la no, ¿no? O, o... no claro, eh, idealmente y si se vuelve sobre diapositiva esa del, del sistema eléctrico. Para atrás, para atrás. La las casitas. La las casitas, eso es. Ahí. ahí mira. mira, justo déjala ahí. <risa> Tú tienes esta, esta infraestructura que ya está hecha. ¿eh? Y que la, la, la necesitas, la necesitas. Entonces, es, esta línea aquí pertenece a Iberdrola y esta Endesa, ¿no? Bueno, pues eh, tú has contratado con un señor que se llama Gester Nova, que te viene aquí y este señor habla con, Ibe, con Endesa, con Red Eléctrica y con no sé quién para garantizar que aquí te llega un flujo de electricidad y les paga y ya está. Y pertenece a Endesa, pero Endesa no va a ser tan tonto como para decir, Gester Nova, pues aquí no te dejo. No, ellos pagan el peaje por pasar sus kilogatios horas y ya está. si sí, es renovable. O sea, Hombre, claro, el electrón que te llega a tu casa, tú no sabes si viene el... de no, pero, pero, pero. No, no, no, espera espera, espera, espera, espera, espera. Tú al final no sabes de dónde viene, pero si el tío te dice Eh, tantos tanto sí. tanta potencia renovable él tiene esa potencia oh, claro, eso cae a la red no sabes de dónde viene pero esa potencia renovable existe y es la que te la llega la la a ti ¿eh? o sea, y está garantizada que existe que se viente a la red a lo mejor no te llega a ti pero llega a otro pero al final sí. no, pero ¿no? eso es, al final funciona ¿eh? al final funciona eso es lo que se llaman los certificados verdes que ya funcionan, son, son fiables ¿eh? o sea, no, no hay duda de que es así cosas. Pues nada, muchas gracias, ¿no? sido muy sí.